La escuchamos. El 22 de abril fue la detención ilegítima que sufrí por parte de la policía de la seccional tercera y hace un par de días me citaron a declarar acá en el Ministerio Público Fiscal, yo estoy constituida como querellante en la causa, así que quiero tomar además de, de prestar mi declaración, eh, quiero tomar conocimiento de las pruebas que se han ido recabando, qué que es lo que, lo que hay ¿no? en el expediente y en cuyo caso considere voy a también ofrecer obviamente va a ratificar todo lo que denunciaste en ese momento. Voy a, exactamente, voy a ratificar todo lo que está ya constado en, en la denuncia que hice esa misma noche en la comisaría tercera, este, y bueno, y pretendo que se cite a, a dar testimonio a todos los testigos ¿no? que... Y bueno, y si hay alguien que haya estado en el lugar de los hechos que yo no conozca, que pasaba porque fue en la vía pública, también que se presente o que se contacte conmigo para que, para que dé su, su testimonio en la causa. Pero llama la atención que hayan pasado 60 días de ese episodio? Pasó muchísimo tiempo, yo pensé que, bueno, este, iba a ser ahí nomás a los días este, mi, mi declaración. No sé si han declarado otros testigos realmente... A, a, a, en la semana en la que yo me constituí como querellante, eh, tomé algún eh, conocimiento de lo que había en el expediente y lo único que habían pedido eran eh, las cámaras de, de vigilancia de la zona, pero no, no hay en esa esquina, hay una en la esquina de Lando Lombardi y una en la esquina del ex palacio de tribunales, así que no, no eran este, oportunas. ¿Qué esperas que pase después de esto? ¿sí? Primero que sea un poco más este, rápida la, la cuestión, quiero saber si han de, si, que se individualicen las personas a las que yo denuncié, porque lo cierto es que... Puedo este, reconocerlos, pero no sé los nombres, porque esa misma noche yo contaba que, que no se identificaban y que en el gafete está escrito el nombre muy chiquito y que lo mostraban así con, con rapidez, eh, sin, sin demasiada posibilidad de ver los nombres. Así que quisiera que se individualicen todas las personas que, que generaron esa situación. Ahí estaba la palabra de Cintia Alcaraz. Antes de ingresar a la audiencia formal con el fiscal Sancho, donde está? donde